La, la evaluación con respecto a la expo, este, a pesar del tiempo, la gente acompañó. Eh, yo... Eh, siempre pensé que la, tengo la idea firme que la gente、eh, le gusta ir a la expo bueno, el día sábado que estaba tan feo caían、eh, cuando llovían se metían dentro de los pabellones y, y, y、si、no, cuando s limpiaba salían a recorrer este no fue mucha gente realmente sí, esperaba un poquito más de gente pero a pesar de, de la lluvia y después bueno que mejoró un poquito sobre todo Este, el día domingo q u estuvo e muy bueno. Que ahí hubo mucha gente. e、eh, l día lunes, el día de la Doma. v i n o mucha gente de afuera y eso, pero. Este, ahí se más o menos se compuso bien, que ya más o menos ahí nos pusimos un poquito más contentos. Pero dentro, en el resumen final salimos contentos porque, bueno, cumplimos la meta de, de, de, de que la e x p o saliera bien. La gente, no era la gente que esperábamos, pero hubo muy buena influencia de público y. y Y bueno, ahora p a d e m o s sacar cuenta de cómo salimos. r pero...、claro. Osvaldo,、eh, lo importante es que los、eh, comerciantes o laurenses acompañaron. Si bien ustedes trataron de mantener los precios, o lo mantuvieron, mejor dicho, los precios del año pasado, pero había una gran expectativa por parte de ustedes porque、eh, cuando salieron a, a la, con la venta de Stan y todo esto,、eh, tuvieron la respuesta rápida, ¿no? Eh, si、sí, no, por suerte ni bien se dio la venta en la parte de lo q e s t á n、eh, primero se convocaron los que estaban del año pasado y bueno, el 80% se vendió de, de inmediato, este, después apareció mucha gente nueva, apareció gente de, de afuera que, que, que, que bueno, dentro de todo se fue muy contenta, este, a pesar de la lluvia y todo, que los complicó un poquito, pero... Pero lo que es la expo, siempre los expositores tratan de, de estar y de mostrar cosas. y...、Eh, bien, todo bien, por suerte tuvo una aceptación.、Eh, la exposición ganadera fue buena. Y、sí, la exposición ganadera fue un acierto porque mucha gente se entusiasmó con, con ver los animales, el, la jura de los toros, este, el paseo. Así que esperemos que el año que viene lo podamos implementar, por lo menos mucha gente quedó conforme con eso.、Mm -hmm. Bueno,、eh, ya se comienza a hablar、eh, del año que viene、eh, por parte de ustedes, los organizadores, ¿van a hacer, trabajar juntos otra vez con la r u r a l c ó m o tienen pensado? Sí, sí, por supuesto, sí.、Mm -hmm. Por ahora este,、eh, no se va a hablar en contra, pero.、Mm -hmm. la relación con la rural e s t á en muy buenas condiciones y, y、mm. veremos cómo vamos a organizar por ahí vemos posiblemente mucha gente pidió que, des, de que sean dos fines de semana así que por ahí veremos si por ahí lo podemos implementar buscaremos una fecha y buscaremos、eh, buscaremos trataremos de, de que en la barrera i no se superponga ninguna otra fiesta、eh, nos no sé. perjudicó ya que usted la, la superposición Y、sí, nada nos perjudicó, porque ya no es la misma gente que, que por ahí esperamos, á b y la contra que el expositor por ahí, que por, por, por miedo a que vaya poca gente, y eso por ahí no, no estuvo a pleno, digamos, este, con lo que tenía que haber mostrado, digamos, siempre. Con la precaución de, de no estar en mano, por supuesto. ¿En algún momento por ahí apareció una versión que a lo mejor se iba a, hacer, se iba a extender una semana más o un fin de semana más? ¿Ustedes lo habían pensado eso en algún momento no? No, no, fueron comentarios pero que, que nos llegó a nosotros, pero no, no, no, no e n ningún momento. c l o se hace difícil también hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto, eso、eh, hay que planearlo, d e s e h a c dos semanas hay que hacer, planearlo porque. Eh, los gastos son muchos:、eh, la, la guardia que tiene que estar toda la semana, el gasto de luces y, y bueno. Estábamos limitados, estamos, este año e s t a m o s muy limitados porque sabíamos que tenían una contra muy grande con n u e s t r o espectáculo que había, por eso que tampoco tratamos de hacerla、eh, lo más parejita posible y, y no cometer error, por supuesto. Mira, o s v a l o este año se implementaban algunos cambios en la exposición, de poner,、eh, bueno, para que la gente se ubicara más、eh, en el mismo rubro en un sector, ¿les dio resultado eso? ¿Lo, lo, lo pudieron hacer? Eh, sí, pero eso es paso a paso porque la gente está acostumbrada al lugar que tenía el año pasado y, y para sacarla es muy complicado. Así que bueno, pudimos hacer algunos cambios, pudimos hacer y bueno, el año que viene serán otros. Y, pero no, en sí, los depositores quedaron, le hicimos como una mini encuesta, quedaron todos conformes este, con algunas objeciones que bueno, las tomamos en cuenta y las vamos a tratar de mejorar.、Eh, y bueno Trataremos de, de cumplir para el año que viene con, con los pedidos de ellos y, y las p o l c t i v a s generales. Claro, lo, lo importante de todo esto es trabajar justamente de forma conjunta, ¿no? Ustedes, por supuesto la sociedad rural y, y, y el comerciante de la barriga. ¿De la barriga y de la zona t e la mesa? Sí, perfectamente, sí. Me, ellos inclusive, me, muchos querían que, bueno, que por ahí, de, de hacer una reunión, con,、eh, solicitar una, cuando se esté tratando el tema de la e p o、eh, que los convoquen y que. por lo menos como para, para así poder lograr este,、eh, algunos cambios que ellos están solicitando, o por ahí、eh, con respecto a, a los días, a los días de exposición y algunas cosas que, que por ahí se podrían llegar a cambiar. Pero bueno, e l l o s s están e tomando nota y, y en su momento pienso que vamos a hacer la reunión y, y le vamos a convocar. Os、oh, mando、bueno, gracias. Bueno, saludos a todos y bueno, hasta el próximo, hasta l próxima época.